Sí, la verdad que es muy contento. A ver, nada, lo único que pienso es en disfrutar y aprovechar al máximo la oportunidad que se me da. Es algo que, bueno, como todo jugador siempre quiere un poquito más y nada, vi la oportunidad, charlé y se me fue dando de a poco. No es que voy a jugar a otro lado, a, en picazo la plata y ya voy a jugar en la primera. Es un proceso de aprendizaje, de laburarlo y si se da a jugar en la primera se va a dar y si no. Jugaré en me yo lo charlé con, con mi entrenador del año pasado, nuestro entrenador en realidad, Martín, y bueno, y, y, y después dame. Monty. Correcto, se lo comuniqué a Juan Francisco, en este caso el nuevo coach, sí. se lo comuniqué a los capitanes, y bueno, y a mi familia que me apoya 100%, yo tengo 21, está igual, sí, totalmente va a ser un giro de 360 grados, porque voy a laburar en otro lado, y voy a tener la posibilidad de estudiar que es una de las prioridades que me exige el club también lo aprovecho por ese lado la experiencia y además de tener la oportunidad de estudiar te vas a vivir a la plata correcto, por ahora lo único que quiero es estar allá y, y nada, empezar a disfrutar una nueva etapa por así decirlo disfrutar, aprender eh, y seguir creciendo en cuanto a lo personal, el nivel y... ...y aprovechar, como te decía, lo, lo del estudio... ...que también me va a hacer crecer en algún futuro... ...y hablé con lo que es mi camarada... ...el grupo de amigos y... ...nada, están muy contentos... ...me bancan 100% que cualquier cosa... ...ellos están... Lo mismo que mi ...la verdad que al principio fue muy duro... ...porque tuve varias lesiones... ...y bueno, que las pude superar... ...tuve un altibajo de... ...te lo digo ya, de querer dejar de jugar... ...de no hacer nada pero bueno, el club acá me ayudó mucho, mis compañeros, y me ayudaron mucho, me bancaron, y a poco saliendo las lesiones, eso fue una de las cosas que me tiró abajo, me... nada, se fue dando, volví a la titularidad y tomé los últimos partidos en cancha, y se formó un grupo muy lindo, y nada, estuvimos a un pelito nomás de, de poder jugar el, el repechaje. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué análisis haces de lo que fue la, los dos años de Martín Heder en las cañas? Fue positivo, ¿sí? la verdad que aprendimos mucho ¿sí? Y en cuanto a lo negativo Mínimas cosas, como lo ha tenido un cuerpo técnico anterior Pero no ven al caso porque fue mínimo Siempre, la verdad que nunca no Por lo que yo vi, digamos, y analizo Negativo hubo cosas, pero las supimos sacar adelante con el grupo digamos Él siempre nos ayudó a eso La gran conformidad del grupo fue clave para el año que tuvo las cañas y a vos en lo personal ¿qué, qué aprendizaje te dejó el técnico en una oportunidad tuve una una charla con él y me dijo que que vaya por mi sueño que lo luche y que bueno una de las cosas era ascender con el club que fui por eso fui por eso y estuvimos ahí y nada y otra cosa era tener la posibilidad de jugar en, en un club de primera o afuera o más arriba yo juego desde los 6 años en el club Tengo 21, tengo 13 años, creo que sí, 14. ¿Y qué, qué sensación tenés a saber que no vas a, a estar por lo menos por un tiempo más en el club? Y es raro, es raro porque no no, no ir a entrenar y a, y a ver a mis amigos, a, a compartir tiempo con mis hermanos, la verdad que va a ser raro y difícil. Y bueno, creo que es ahora el momento de, de dar ese paso. La Plata, sí, este año pasado ascendió al top 12 y la Plata Rec definió al top 12 sí. que es la ma categoría máxima en el Burgo, eh... calculo yo que me tocará arrancar en una menor de 23 que tengo la pared que es una categoría es un paso entre la juvenil y el plantel superior de los clubes de más arriba que contemplan más gente tienen menores de 23 años siempre fui por esto te digo la verdad todos los días y lo sigo haciendo me entrené y Intenté dejar al culo más alto y para llegar a tener alguna oportunidad. De más chico me tocó jugar en el seleccionado y bueno, eso también me motiva. Quiero ver si se puede llegar a eso en algún momento. Claro. Si no se da, es una experiencia no personal. La verdad que que estar muy contento y nada, la hora me explota la alegría constantemente. Para mí va a ser un año de aprendizaje, puro aprendizaje. Yo creo que las cosas, si se tienen ganas, se van a dar y si no, voy a seguir aprendiendo.